Y el avance del saber, que es lo que la investigación promueve bajo la forma de la innovación y de la creación, exige ese enfrentamiento con el paradigma epocal. No se trata necesariamente de descartarlo ni de eh, despreciarlo, se trata de colocarse frente a él en un lugar que el psicoanálisis, en la voz de Sigmund Freud, planteaba como el lugar del contradictor. ¿Quién es el contradictor? Y no hay investigación sin contradictor. Digo yo, ustedes pueden pensar otra cosa, ¿quién es un contradictor? El contradictor es el que interrumpe el monólogo para exigir más pruebas, para exigir otros argumentos, para obligarnos a agudizar las maneras que tenemos de comprender, de entender, de explicar. Toda investigación forma parte de una saga que interroga la producción previa.